Eres? Buenas tardes, Seyla. ¿Me escuchás bien? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Juan Pablo? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Buenas sí. tardes, bueno me alegro de que se escuche bien porque teníamos algunas dificultades para, para establecer esta conversación Seila, queríamos, este, sabemos que vos sos una educadora sanitaria de la Universidad Nacional de Salta y queremos que nos cuentes eh, cuál es la realidad que se está viviendo en esta provincia de la que lo último que nos estamos enterando es de la muerte de seis niños en menos de un mes, Sheila Sí, así es, eh, la situación es muy crítica. Eh, primero quiero, eh, Juan Pablo, quiero aclararte que soy graduada de la, de la Universidad Nacional de Salta, sede de Regina Tartagal, y, y bueno, desde ese espacio, ¿no? Eh, la situación, como te decía, es muy crítica. Eh, yo actualmente trabajo para, coordino el Plan Nacional de Protección Social, de, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en convenio con la Fundación Tercer Milenio. Eh, este plan eh, se empezó a implementar desde enero del 2018 en las comunidades indígenas, antes habíamos realizado un diagnóstico en las comunidades y nosotros ya nos encontramos con esta realidad que se habla, ¿no? que, que se está hablando, que no, no es de ahora. Y, Y te hablo de, de, desde mi experiencia de trabajar con las comunidades. Nosotros trabajamos en 17 comunidades, lo que es la Ruta 86 hasta el kilómetro, hasta el kilómetro 6. Y, y cuando nosotros llegamos ya, este, las comunidades no tenían agua. Justamente estaba escuchando este, de, del tema que estabas tratando, de la problemática de los tóxicos Acá también este, tenemos ese problema... Las comunidades, la poca agua que llega a, a las comunidades, porque todas la, las conexiones que tienen, las conexiones clandestinas, este, que ellos mismos hicieron con, con mangueras, eh, además de llegar contaminadas porque están pinchadas las mangueras, eh, almacenan el agua en los bidones que les ocupan de lo, del, del veneno ese, ¿no? de los agroquímicos que utilizan las empresas, que tienen su agronegocio, que practican el monocultivo de maíz y soja, lo que es la Ruta 86 en territorio indígena. Sí. Así que de ahí empezamos, a, mal, mal. Se eh, podría a no decir, agua. Seila, se podría decir sí. que es una combinación verdaderamente catastrófica. Te di, eh, de, de, digo, quiero agregar que también hay 26 chicos más eh, internados en la zona de, en Tartagal mismo y son tres los departamentos sí. que están en emergencia. Exactamente. Los tres departamentos que están en emergencia sociosanitaria es el departamento de Orán, el de, departamento San Martín, en el cual nosotros estamos, y el departamento Rivadavia. Eh, mi compañera igual me, me cuenta toda una compañera de trabajo que está en Santa Victoria, que también es... Es, es caótica la, la situación, como vos lo definís, en, Santa, en todos los, los departamentos, pero más en el departamento Rivadavia, porque los chicos que, que están internados son de departamento Rivadavia también y de acá de partagal Cerquita, cerquita de la ciudad, a dos kilómetros, eh, las la muertes que hubo. Y los casos, bueno, se recuperan, ¿qué pasa? Se recuperan, están en el hospital, ¿no? Nosotros hacemos, a, de nuestras familias que están... Eh, dentro del sistema es que nosotros realizamos acompañamiento familiar. Nosotros hacemos vamos en las horas de la visita a ver qué necesita, porque tampoco tienen agua, no tienen pañales, Entonces buscamos la forma de llevarlo, de acompañarlo y de asistirlo. Y, este, a, a, y todavía los hermanitos que quedaron en la casa, que no tienen para comer. Nosotros tenemos mamá con los niños eh, desnutridos, la mamá embarazada, y la madre desnutrida también. O sea que es, Eso, es, es, es, es harto complejo, pero además es de larga data, Sheila, nos decís. Exactamente, este es el problema de la pobreza, una pobreza estructural, porque las comunidades indígenas han sido... Eh, Desplazados de, de, de, sus, de sus tierras ancestrales, ya no tienen el monte, no tienen el espacio, entonces fue, fueron desplazadas, corridas y todo esto de, del desalojo y todo lo que viene pasando. Entonces, esto es un problema estructural: pobreza, hambre, eh, que no, no, o sea, de, directamente están como fuera de, del sistema. Porque no tienen acceso a sus derechos, ¿no? A su, como dicen, ayer justamente estaba hablando con las hermanas de Huichí, dice: estamos como el, como el águila, estamos en el aire, parecemos libres, pero no tenemos nuestros territorios. Estamos así, porque ya, ya no tienen los recursos, los ¿no? recursos para poder recolectar los frutos. Este, hace dos años, ahora ya no veo mucho, pero debe ser que ya saquearon 20 camiones, era diariamente. Eh, como los rollos de madera que sacaban de, de los montes, ¿no? De, de los montes que es de territorio indígena. Sí. Y si vamos matando ese monte, ya no tienen, o sea, no, no, no... Yo estoy hablando de, de la parte de Santa Victoria ahora, ¿no? De los que no tienen nada, porque no... Para que nuestra audiencia se ubique, Ceila, esta zona de la provincia de Salta es bien, bien el Chaco salteño, digamos, ¿no? Bien, bien pegado ahí al Chaco, es como el borde sur de la selva, podríamos decir, pero está siendo atacada esta zona por grandes desmontes. ¿Y qué pasó con la tierra de los pueblos originarios ahí, Ceila? Bueno, la tierra, la, los territorios decimos nosotros, ¿no? El territorio pasó a manos de... A manos de terratenientes, que esta es una complicidad del Estado también, ¿no? De la época del romerismo, cuando Romero era gobernador, que repartió a las tierras a, a, a sus amigos y, y así, porque están en, son, son terratenientes. Realmente, para mí, tienen que. Acá tiene que, que actuar la justicia de oficio y, y tienen que, que rever, ¿no? Empezar. Ya sabemos que, que para ahora, para intervenir, para frenar todo. Todo lo que está pasando esta, en, esta, este, en esta emergencia este, sanitaria, yo creo que tienen que actuar gobierno nacional, gobierno provincial, municipal, trabajar coordinadamente para poder, eh, para poder salvar a, esta, a, a estos niños ¿no? y hacer un acompañamiento. No estoy de acuerdo, seguimiento, porque me parece algo muy autoritario eh, ir a imponer a las comunidades como un seguimiento, de, de de la, si no, no le das, porque la, las mamás nos cuentan cuando salen del hospital y dicen, eh, ya te vamos a hacer el seguimiento, si no le si no, no lo cuidas a tu hijo a tu hijo lo tendrá que ir a parar al, al hogar de niños claro. ¿qué haces con la plata de la asignación? y no, no es así, si tiene que hacer porque esa madre también es vulnerable porque no tuvo el acceso no tuvo la oportunidad de, eh, de acceder a esas herramientas para poder de defender, ¿no?, de, de, de ese sistema que... Que es, tan, que es tan cruel y que lo lleva a esa mamá, a esa familia, bueno, por a ahí, estar en esta situación de vulnerabilidad. Por ahí, Seila, es algo en común con el resto del país, donde este, las mujeres pobres son revictimizadas permanentemente por distintos niveles de, de las instituciones intermedias, del Estado, etcétera. Seila, sí. vos hablaste de Romero recién y mencionaste que él había hecho entrega de los territorios, este, y yo quería saber si vos te referís al exgobernador Romero, el mismo que ahora quiere de presentar un plan eh, de lucha contra la mortalidad infantil al actual gobernador? Exactamente, exactamente. No hablé de Urtubey porque Urtubey también hizo, porque también Urtubey ordenó los desmontes. Ahora, bueno, no, no, no lo tenemos acá porque creo que está en España. Este, está de vacaciones. Están ¿no? vendiendo sus su programas. Sí, es el mismo Romero del que yo hablo que. Hoy en día sale con la presentación de un plan para poder este, afrontar la crisis. No, acá lo que tienen que hacer es llamar eh, a todos los, los actores sociales que se encuentran en territorio, sobre todo a los actores sociales y a los referentes de las comunidades, porque son ellos que saben mejor la necesidad que ellos. ¿Y qué es dar? Es decir, darles la participación para... Para, ...para elaborar un, un, un plan, ¿no? Para ¿Cómo intervenir en territorio indígena? Muy bien. Y acerca pero. del programa nacional, Ceila... ...del programa nacional de la lucha contra el hambre... Eh, ...desembarcó sí. en la provincia de Salta, llegó ahí Daniel Arroyo... Este, ¿cómo, ...¿cómo ves la aplicación de este plan? Está bien que es muy pronto, pero verdaderamente vemos que la situación... ...es una emergencia este, muy poco comparable con otros lugares del país... Sí, sí, sí, a mí me parece buenísimo, a mí me parece muy bueno la, la, la decisión inmediata que tomó el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Y sí, vino, estuvo reunido con el intendente de, de Santa Victoria, estuvo reunido con el gobernador, recorrieron la zona y, y también con el intendente de Acá de Partagal, con el intendente Mimesi, y con Saen, como ya lo dije, el gobernador, eh, y con la ministra de Salud. Pero bueno, todavía este, están esperando, creo que este, este plan de, de, la, de las tarjetas este, alimentar, que, bueno, que, que fue firmado este, este convenio, o convenio, no sé, este, con la primera provincia que salta no por la situación que están padeciendo este, los hermanos y las hermanas de los pueblos indígenas, a mí me parece buenísimo, pero todavía no ha llegado. Porque me están preguntando, Seila, ¿cuándo vamos a tener la tarjeta? Seila, me preguntan, porque como nosotros estamos en territorio, yo estoy hablando de esa parte donde estoy todos los días en contacto con la familia del pueblo indígena, ¿no? Me, me preguntan, porque no tienen todavía ninguna, este, no, ninguna respuesta a, a, a esta problemática que es urgente, y sobre todo del hambre, porque a veces no hay para comer. ¿Podríamos... A Podríamos decir, Seila, que el programa está demorando frente a la necesidad extrema de las comunidades y de estas madres, sobre todo de las que hablabas de eh, que incluso muchas están padeciendo la desnutrición que ya, como dijiste antes, es parte de esta cuestión de la pobreza estructural. La verdad es que lo vemos, este, bueno, lo vemos medio lento también. A la distancia, por supuesto, el gobierno nacional estará haciendo los esfuerzos pertinentes, pero la emergencia parece que no puede esperar, estas personas no pueden esperar, Zayla, es lo que nos damos cuenta todo esto además en, un, en territorios atravesados por el avance de los intereses del agronegocio que ya sabemos que viene de la mano con el uso de los agrotóxicos ¿cuál es la incidencia de la temática de los agrotóxicos hoy por hoy en la salud de las comunidades? Zayla si bien eh... No se hizo, no se hizo una, inves, una investigación de parte, o sea, a nivel nacional, provincial. Lo que sí que tuvieron intervención y que hay denuncia es de la Universidad Nacional de Salta, la Facultad de Humanidades, que hizo hace años que viene haciendo eh, de, denuncias, repudio sobre, sobre estas prácticas. Además, eh, vino Marco Gilardi de la Universidad de la UBA y es un un promotor de la soberanía alimentaria, él también hizo una investigación, hizo denuncias, pero bueno, no, no le dan curso, ¿no? Porque sabemos que esto está en manos de los poderosos y esto afecta, como dice la incidencia, a la salud. Eh, no sabemos, se muere la, la familia, no, o sea, no hay un, un centro de investigación que se investigue las causas, ¿no?, de cuando, cuando muere una persona. Sabemos que los tóxicos son altamente dañinos para la salud, son cancerígenos, nosotros no sabemos lo que consumimos eh, es decir fumigan los campos de la soja, no, escuché por ahí vi algunas propagandas de una empresa muy conocida acá este, que, que es desde el sur, la voy a nombrar, desde el sur que promueve el, el consumo de, de, de la soja, que es muy nutritivo para los niños, pero No, yo yo yo digo eso es un veneno. Eh, que no me crean a mí, que no me crean, ¿no? Que investiguen, que alguien, quien alguna institución que a quien le, le le compete este este tema que investiguen, a ver la, el, el tipo de toxicidad que tiene esta soja, este maíz. Sabemos que esto bueno lo exportan, pero y lo que el el, el veneno que que utilizan para rociar, eh, sabemos que, que eso eh, contamina a, a, a 100 hectáreas del, del lugar donde se usa, en los campos, por el viento, contaminan, contaminan el suelo, contamina las comunidades que están viviendo cerca, que los chicos están jugando, contaminan el monte, las comunidades ya no tienen para, usar, para sacar las plantas medicinales ni los frutos porque todo está contaminado también. ¿No? Bueno, Seila, entonces eh. se, se exportan los productos que se producen, pero lo que queda en, la, en el territorio es el veneno, es el, el, el, la muerte misma, Seila. Exactamente, así, es así, así es, quedan sí. todos, quedan los bidones, los bidones todavía los venden, así que la, usted si va a recorrer las comunidades, yo lo voy a, tengo la posibilidad de mandarle fotos eh, de cómo almacenan el agua en esos bidones, que ellos mismos los venden los bidones. Ah, ¿se venden eh, los bidones? Los venden. Era Hace dos años a 20 pesos, ahora creo que a 50 pesos que tienen los bidones. Ni lavándolo con detergente ni lavandina se va a ir este, la toxicidad de ese agrotóxico. Claro que Sabemos sí. que es el glifosato y vaya a saber cuántos más. La verdad es que es este, un panorama muy, muy sombrío, Ceila, y las comunidades no pueden esperar. Este, te preguntaba específicamente por la cuestión de los agrotóxicos, porque esta semana, eh, en la provincia de La Pampa, desde la semana pasada, tomó la determinación de que no se vendan más eh, productos de este tipo, estos agrotóxicos, ¿por qué? bueno, porque no hay un depósito para recuperar los envases utilizados para la producción del agronegocio, Ahora nos enteramos de que esta semana en Salta La justicia frenó el envenenamiento Por la denuncia de algunos vecinos En la zona de la localidad del Río del Valle ¿Estás enterada de algo así, de esto? Sí, sí, sí, estaba leyendo un artículo Y me parece buenísimo que eso lo tendrían que aplicar Acá también en la zona ¿Podrías... Me parece buenísimo que de a poco Nosotros que, somos, que estamos en la lucha de la vida Y en, este, que, que promovemos la soberanía alimentaria ¿no? De una... De, de de, de lo, este, las huertas este, orgánicas este, nosotros no estamos de, de acuerdo pero somos muy pocos los lo que militamos no esa política este ambiental de la soberanía alimentaria que son de nuestros pueblos de nuestros pueblos indígenas de, nuestra, de, de nuestras de nuestras comunidades campesinas y um, ya yeah, así se debería acá se debería este, actuar de esa manera Este, como como ya se lo hizo eso es un, para mí es un, un gran avance no y sobre todo que sea en la provincia de Salta este, bueno que se que se prohíba este el bueno. uso la venta de este O por, lo, o por lo menos que se empiecen a exigir que se cumplan los controles que están ya firmados en convenios de distintas instituciones con el estado. Este, la verdad es que podríamos estar frente a una oleada, si, si tenemos un poco de esperanza, digo Seila, que sería lo que menos este tendría, tendríamos que estar pensando en la esperanza. Este, pero por ahí asistimos a, eh, a una oleada de parte de los jugadores y las jugadoras de la justicia para activar estos protocolos que podrían repercutir en que la sociedad, este, sea el origen que sea, que tengan las personas, se sientan un poco más protegidas. Seila la verdad es que es sumamente profundo el temario este, de la realidad en el norte de la provincia de Salta. Estamos sumamente preocupados, pero... Este, te agradecemos por este ratito al menos y te convocamos para seguir en contacto con Radio Carmes, con la siesta que nos fue, para volver a molestarte por unos minutos la semana que viene probablemente, para que nos sigas contando un poco de esa realidad y de si está habiendo algún avance, de si llegan las tarjetas del programa nacional, el programa alimentar, de qué se está generando desde la administración del gobernador Saez también para atender esta emergencia que a todas luces nos parecen violaciones flagrantes de los derechos humanos de las, y los habitantes de las comunidades. Seila, si querías agregar algo, o te parece que quedó algo en el tintero todavía, tenés el micrófono a disposición. Bueno, ah, muchas gracias, eh, Juan Pablo. No, lo que esperamos, bueno, que... Mmm... ...que realmente ahora, bueno, están convocadas las organizaciones sociales... Todo, ...y bueno, que le den participación también ¿no? a, a, lo, a los referentes de las comunidades... Para que, ...para que este plan llegue realmente, se aplique, que sea una política pública... ...una política pública destinada a los pueblos indígenas... ...hay que adecuarla al contexto, que no se diseñe a nivel central de los que no conocen la realidad, no conocen la cosmovisión, sino que le den participación a los actores sociales de las comunidades, a los caciques, a las mujeres, y, y bueno, este, estoy, a, estoy a tu disposición, Juan Pablo, cuando, cuando quieran, pero nosotros acá del equipo nuestro no bajamos los brazos, seguimos eh, recorriendo las comunidades y realizando este acompañamiento, que el acompañamiento se basa facilitar las herramientas para el acceso a los derechos sociales como es el, el DMI porque si no no tenemos el DMI no podemos acceder a ningún derecho, ni a la tarjeta ni a la asignación universal, así que nosotros seguimos este, acompañando a las familias que ya venimos trabajando. Muchas gracias por, por tenerme en cuenta y, y bueno, gracias a la otra oportunidad. Bueno, para la próxima Ceila queda también un poco entonces conversar de la cuestión comunicacional, de cómo el Estado provincial y nacional este, tiene que buscar a los interlocutores, que parece que es algo que ha fallado históricamente, ¿no? Justo me estaba, mira, justo me, me dice con, con, con ese tema que me estaba olvidando, ¿no? Sí, eso es muy importante también para el sistema de salud. El reclamo que hacen eh, los, los caciques o las cacicas es de que en diferentes áreas, en, en el Poder Judicial, en el hospital, hace falta un interlocutor, ¿no? Un interlocutor. No sé si, si me queda tiempo para explicarte usted para sí, la sí, próxima. Sí, sí, sí. Esplayate, Zeyla. Sí, un, e un, un interlocutor facilitador eh, que sea, que hable la lengua. Esto es lo que digo, ¿no? y decimos nosotros, para que se facilite esa comunicación. Paciente, médico. Lo que necesitan ellos es que los escuche, porque si el médico, la médica, no escucha al paciente, difícilmente va a poder entender su realidad. Eh, y eso es lo que ellos quieren: un interlocutor que o sea, porque por ahí las mamás. Este, se resisten a ir al sistema de salud porque van y vienen, no son atendidos, porque en el hospital sabemos que no, no tienen tampoco insumo no tienen medicamento y van y recetaron esto, vuelven y no, no, no tienen para comprar. ¿no? Eso es lo que también sería muy importante que en el hospital haya, ya sea un interlocutor, un facilitador, un intérprete o una intérprete, el nombre que quieran poner, pero que sea de las comunidades y que hable la lengua. Perfecto, perfecto. Seila, lo vamos a abordar en profundidad en el próximo encuentro, si te parece. ¿Eh? Buenísimo. Vamos buenísimo. a hablar, vamos sí, a hablar si, de si hay o no personas capacitadas que son de las comunidades huichíes y qué lugar les está dando el sistema sanitario de la provincia de Salta a esas personas que por ahí serían los mejores interlocutores. Te propongo que la semana que viene volvamos a la carga y como okay. vos decís con tu equipo, con tus compañeras y compañeras y compañeros no bajen los brazos y bueno, nosotros trataremos también de mantener este, este, esta relación, aunque sea telefónica, para mantenernos saltando y que la audiencia vaya construyéndose una imagen bien, bien clara de lo que está ocurriendo ahí y de los esfuerzos que se hacen. Gracias, Zayla. Muchas gracias, Juan Pablo. Que, que tengas buen resto de la jornada. Seila Pérez, desde Tartagal, desde la provincia de Salta, donde, bueno, está ocurriendo lo que vos ya sabés, te vas enterando por distintos medios y en Radio Kermés también. Tenemos un pantallazo para seguir construyéndonos una idea de la realidad de muchos lugares en la, en la República Argentina